También lo puedes volver a escuchar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 20 a 21 horas de 8 9 de la tarde. En el mismo día el 100.8 y Ratia, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y en cuanto concluye el programa lo subimos a las redes sociales, lo subimos a las páginas que tenemos tanto en Facebook como en Twitter.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 Con los grupos y solistas que pasan por aquí, por Euskal Música, a presentar sus trabajos discográficos. Ya lo sabes, Euskal Música en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en la edición de este jueves 5 de marzo en directo. Sábado 7, domingo 8 de marzo en redifusión, en repetición. Una edición en la cual vamos a escuchar lo nuevo de Bocanada, el quinto trabajo de estudio, ahora que los leones duermen. También escucharemos, entre otros, a Doctor Deseo con su nuevo trabajo discográfico y lo nuevo de Etchaya Keroak Antisocial. Todo esto y mucha música más durante estos próximos 60 minutos, durante esta próxima hora. ...en una nueva edición... ...del programa busca de Música... ...aquí en el 10.8 ...en Berriozar y Ratia... ...programa de hoy que vamos a comenzar... ...hablando... ...del Idunia Rock... ...que se va a celebrar en el Navarra Arena... ...ya que tenemos los horarios... ...desde la semana pasada... ...ya los podrías eh, ver... ...ya que los eh, publicamos... ...en las páginas que tenemos... ...tanto en Facebook como en Twitter... ...hoy aquí en busca Música... ¡Se los vamos a recordar! El jueves 19 a las 7 de la tarde estará Onza, a las 8 y media Sutagar y a las 10 y 10 de la noche La Polla récord El viernes 20 a las 7 menos 20 Virenque, a las 8 menos 20 Bala, a las 9 menos 20 Los Chicos del Maíz, a las 10 menos 10 Caseo, a las 11 y 10 Lendacaris Muertos, a las 12 y media Mafalda, A las 2, menos 20, boicot Y a las 3 de la madrugada, Matibas. Y el sábado 21, a las 6, The Lizards. A las 7, Ira. A las 8, Los de Marras. A las 9 y 10, Ciudad Jara. A las 10 y 10, El Drogas. A las 11 y media, X Mundo mano A la 1, menos cuarto, de Ballow Show. A las 2, menos cuarto, Coma. Y a las 3, Afónica. Estos son los horarios eh, para estos eh, próximos tres días, jueves 19, viernes 20, sábado 21, de una nueva edición del Iruña Rock, que se va a celebrar en el Navarra Arena de Iruña. Y dicho esto, vamos a comenzar con uno de los grupos que estarán en esta nueva edición del Iruña Rock. Hablamos de la formación Sutagar, que estará en el jueves eh, 19, a partir de las 8 y media de la tarde. Nos vamos a ir con esa banda veterana y legendaria que siguen adelante con su sólida carrera, con un álbum en el que incorpora nuevas sendas expresivas a su sonido habitual y con el que además inicia la aventura de autoproducción, ya que acaban de crear su propio sello J.K.Ekoispena. Hablamos del álbum del 2006, el Jaín Coilén Artean, lo que vamos a escuchar son los temas Ixalo Penitxá y Lagun Bat Gueyago, con ellos, con los Eibarres de Sudagar, comenzamos esta nueva edición del programa Euskal Música. Gauzek pixkanak aurrera egin beharrean Azkarra da gure lur zoruero Hau hamiltzen, ari dara hamiltzen Tan itxikitzen, zoi honetan sunerako bideukatuar Diar duetora hendik gutxika hamiltzen Ari gara hamiltzen, tan itxikitzen Itxasoportizone eta ditxotzen aiz Itxasoportizone eta ditxotzen aiz Itxasoportizone eta the yeah. itzen dudala temas incluidos en el álbum del 2006, el álbum Jainko y Len Uartian, de manos de la banda Eibarresa Sudagar. Los temas It's open It's y Lagun Bat Geya Go. Una banda que estará el jueves 19 en el Iruña Rock, en ese festival, más concretamente a partir de las 8 y media de la tarde. Y de los Sudagar nos venimos hasta Berriozar y nos vamos a con la banda Bocanada, ya que tras haber abierto más de 20 conciertos de la espectacular Gira de Marea, aquí está lo que es el quinto trabajo de estudio para esta banda, para los Berriozartarras Bocanada, una banda que surge en 2006 cuando cinco rodados músicos deciden formar una banda de rock and roll. Actualmente el grupo está integrado por Martín a la voz, Juanito a las guitarras, Rupi abajo y Pepo a la batería. Hasta el momento... Sin contar este disco, ahí estaban Caballos de Rienda Larga, Agua y Barro, El Sino de la Herida y Libres. Ahora, en febrero del 2020, regresan con lo que es su quinto de estudio. Ahora que los leones duermen del él, te extraemos los temas Golpe de Mar y Siete Leguas. cada nota, mi letra y mi voz Quiero Que se lleven la luna Que rielan los vasos de ron Todas las quimeras Que me daba el diente de león Quiero Que se lleven el camino limpio Que va al ataúd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 Dejadme en paz por pa por en paz Quiero que se lleven el humo que dejo Pinarme el pulmón de capazo lleno Viva con nuestro sudor Quiero Que se lleven Este alma rebelde Que sola quedó Deja grilletes Que aquí no quedaremos Los dos pulvercito, si el rastro te lo has comido, me he perdido para no volver jamás. Y envolver en asco a as su otro mes de enero, que el joyero fundió en el crisol. NUNCA FUE DE ORO NI PLATA LO DESATA Y LO AQUILA TAL CORAZO DAS PEÑAGO CONTRA LA CORRIENTE EN DESIERTOS DE gente QUE todo ANEGO QUE ES MÁS FÁCIL CUANDO ESBORBA ETA SOMBRA SI sí EGUEME DINSE A LA CHORRA PORQUE SOLO QUEDO YO TE DIJE QUE SÍ QUE SI ES POR TI MORIRIA Dijiste que tontería, ya que si no estaba, no querrías vivir Te dije que sí, que me he quedado prendido De romperme en un quejido, acoserme contigo Dime qué más se puede pedir serme contigo Dime que más se puede pedir Me dije que si sí, Que si es por ti moriría Dijiste que tontería que si no estaba no querrías be Que me hablen las lenguas sinceras Enrique de las montañas fredas su mar de vega será el alboroto de los platos rotos el cubo del pozo al que no bajaré. Matar la vida cantando contigo. Si tú quieres por marea por los secos del rocío seremos penumbra, con la alum más pura. La tumba que nunca Golpe de mar y 7 leguas, todos se los temas incluidos en el reciente quinto trabajo de estudio recién publicado, quinto trabajo de estudio de los Berrizartarras Boca ahora que los leones duermen y de Boca Nada nos vamos a ir con la banda Doctor Deseo que nacía allá por el año 1986 en Bilbao y en su 17 disco nos vienen ...pues con un álbum íntegramente en euskera... ...Maqueto en Iraucha... ...donde nos vamos a poder encontrar... ...un recopilatorio de las 13 canciones... ...solo unas nuevas nueva el resto son temas incluidos en sus diferentes discos que se trabajan disco a disco durante muchos años, con la excepción de Silencio en la Sala, publicado en 2006 para la iniciativa 18-98. Francis, Toro, Hoshi, Raúl, Joe y Champi son los componentes de Doctor Deseo. Lo dicho, regresan con este 17º disco, Maqueto en Iraucha, y de ahí te los temas Ninais y Silencio en la Sala. Eta oh, But I baten, zu autobeltz baten, zu agure zambarik etzetik txoaten. Gero nikau gorrian nola nara amaten, ninoize zintu bara ikusi esaten. Gero hamez gaizto bat orobin daukat arantzarik lehendu zaita zala zure atz mami baten azpian natzala aotzarot bateko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 Baina eta Eta Baina Eta Baina Lore estilo peluquería Plaza Sancho Alarca 1 Rochapea Lore estilo peluquería Unisex hombre-mujer Lore estilo peluquería Horario martes y miércoles de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde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 Sigues en el programa Euskal Música, la edición de este jueves, día 5 de marzo en directo, sábado 7, domingo 8 de marzo en redifusión. Hemos escuchado a Sutagar, a Bocanada, a Doctor Deseo, y ahora nos vamos a ir con la banda Echayak Heroac. Antisocial, es el remate al agitado trayecto de Echayak Heroac, lanzamiento bajo el sello de Malditos Récords en diciembre del 2019, desde Echayak que Awo, vocalista de Chayak, decidió seguir su imparable camino junto a Dan, John y Yosu, las giras, grabaciones y videoclips han ido marcando la variada agenda de esta banda. Se fusionan las raíces del punk hardcore y metal de sus orígenes con potentes y acelerados estribillos cantados con la habitual mala hostia que la canta el vocalista agua El álbum antisocial del él te extraemos los temas Maite, Saitus Tegu y Contraataque. La música de Chaya Keroak con ese álbum antisocial, ahí estaban sonando los temas Maite Saitustegú y Contraataque, ya no nos vamos con Vendetta. El 28 de diciembre del 2018, Vendetta celebrará su última noche sobre los escenarios, un emotivo concierto de despedida que tuvo lugar en el actor rock de Atarrabia, en el que la banda contó con una multitud de colaboraciones y en el que se vivieron momentos realmente especiales. En el 2019, la banda quiso recordar esa noche tan importante y emotiva para ellos y agradecer tanto a los seguidores que pudieron asistir como a los que no pudieron estar presentes. Por ello, conmemoraron ese aniversario con un EP, Agur Vendetta, a través del cual se pueden disfrutar de cinco canciones extraídas de ese especial concierto. Los temas Ilum Petan, Sangre y Revolución, Sugar Rasugan, No Sabéis Amar y Ekañak o Gate Alone. Nosotros... Aquí en Euskal Música nos vamos a quedar disfrutando de los temas Ilum y Sugar Rasugan.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 Ciao egin desta kesu o you a mal con memoria ni zadatu. Sein sein sein, Zein, sul el boroa, sugarra sugar. zein, sein sein, sei sul el boroa. Sein sein sein, sei sul sei zure ahí estaban sonando los de los temas incluidos en ese álbum Agur Vendetta de esta formación de Nazarroa Vendetta y estaban los temas Ilumpean y sugarra Sugan y nosotros que vamos a poner ya al punto y final a una nueva edición del programa Euska la Música la edición de este jueves 5 de marzo en directo sábado 7 domingo 8 de marzo en redifusión en repetición entre las 20 21 horas 8 9 de la tarde hemos escuchado a Sudagar con el álbum del 2006 Jaínco y Len Uartean, hemos escuchado a los Berrios Artarras Bocanada con el reciente, eh, con la reciente publicación el quinto álbum de estudio, Ahora que los leones duermen, Doctor Deseo con Maqueto en iraulcha Echaya Keroak con su nuevo álbum antisocial y Vendetta con SEP Despedida Agur Vendetta. Recuerda que Euskal Música vuelve el próximo jueves para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Rí. Hasta entonces, saludos Agur.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 neska zer oozu za sinen eskudi roa tira ten gustu koen kapiturel zarma biztan Es falta darique. Miremos su que su te